Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y yo decía, Señor, ya con todo lo que nos diste ahorita en la, en la alabanza y en la adoración, ya vámonos, no Dios ya. Me quiero ir a dormir. Pero Dios tiene más. Y uh, yo quiero hablar sobre ti. Y que tú tomes esta palabra sobre ti en Isaías 42. Isaías 42 está hablando de Jesús. Pero si tú te dices cristiano, esta palabra es para ti. ¿Sí? Porque somos cristitos. ¿No? ¿Por qué les empezaron a llamar cristianos a los a los creyentes? Porque eran como Jesús, cristitos. Entonces esta palabra de Isaías 42 es para ti. No voy a hablar de esto, pero pero Dios eh, puso en mi corazón decirles algo. Eh, desgraciadamente no traemos un video que, que, que ayer me, me enseñó mi hijo César, acerca de una palabra profética que se habló sobre México. Se han hablado muchas palabras proféticas sobre México... Pero en esta en especial empezó hablando esta persona, diciendo que a uh, los años noventas había sido el avivamiento, había sido el avivamiento para Argentina. En la década de los noventas el avivamiento había venido fuertemente en Argentina, y es cierto, en Argentina pasaron muchas cosas, y siguen pasando. Y luego decía esta persona que el, el, el, a partir del 2000 era la, la, el tiempo de Colombia. <coughs> Pero ahora a partir del, de, a del 2010 es la década de México. Y yo lo creo, yo cuando escuché eso yo dije, sí, es tiempo de México, es, es nuestro tiempo... Y Dios va a hacer, decía, esta persona decía, Dios va a hacer grandes cosas en México, van a haber milagros que nunca habían visto, van a haber cosas que se abren, que nunca se habían abierto, van a haber cambios fuertes en, en, en sus vidas, y en, en sus ciudades, en sus congregaciones, porque viene un avivamiento fuerte de Dios. ¿Ahora lo crees tú? Porque igual yo lo puedo decir, igual esta persona lo puede decir, pero si tú no lo crees, tú no lo vas a vivir. Va a venir y tú no lo vas a vivir, tú no lo vas a ver, porque en ti no está el corazón para verlo y tomarlo y hacerlo tuyo y hacerlo realidad. Por eso esa palabra que hoy, hoy estaba escuchando ya adentro, de lo, lo que Dios habló a través de Margarita, Dios pone el, el querer y el hacer. Entonces pídele al Señor, Señor yo quiero, pero no nada más quiero, sino también quiero hacer. Para que seas parte de lo que Dios está trayendo a México y yo lo tomo para mí, yo dije, sí, esta es mi década, <risa> esta es mi década, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, porque esta es la década de México, y por algo Dios nos plantó aquí, y Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, Y está hablando, sí, todo esto es una profecía de Jesús, y si nos ponemos literalmente a decir, y como los estudiosos a veces le ponen, dice no, no, no, es que esa profecía es de Jesús, ¿cómo la tomas para ti? Bueno, es que Jesús vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, entonces esta palabra es para mí. Está hablando de mí, y dice, he aquí mi siervo. ¿Te puedes decir tú siervo de Dios? Entonces es para ti, he aquí mi siervo, dice, yo le sostendré. ¿Cuál es tu problema? ¿Eres siervo de Dios? Dice, yo te sostendré. ¿Qué más quieres? Mi escogido. O sea, no lo escogí yo a Él. Él me escogió a mí. Dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué hablamos el domingo pasado con todo lo que hicimos aquí? Cuando Jesús, ah no, perdón, fue en los bautizos. Los que fueron a los bautizos. Jesús sale y se escucha la voz audible del Padre y le dice, tú eres mi hijo amado, ¿en quién qué? Y también dice otra otra versión, dice, ¿en quién tengo contentamiento? O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, si tú eres siervo de Dios, Él te sostiene, Él te ha escogido... Y el alma de nuestro Señor tiene contentamiento en ti. ¿No te gusta eso? O sea, te ve y... Está contento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu con mayúscula. ¿Sí? Y Dios ha puesto su espíritu sobre ti. Y fíjate lo que dice. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién lo va a traer? El PRI, el PAN, el PRD... ¿Quién lo va a traer? ¿Quién va a traer justicia a esta tierra? ¿Quién? No, señores, ustedes van a traer, está hablándoles a ustedes. Dice, él traerá justicia. Está hablando del siervo. El problema a veces es que no entendemos lo en la primera persona, segunda persona, tercera persona cuando leemos la palabra. Dice, he aquí mi siervo, eres tú, tú eres ese siervo, soy yo. Él me sostiene, me ha escogido, su alma tiene contentamiento en mí, ha puesto su espíritu en mí. Dice, Él traerá justicia. ¿De quién está hablando ese Él? ¿De quién está hablando? Del siervo. O sea, está hablando de ti. ¿Quién lleva la justicia a las naciones? Tú. ¿A través de quién? A través del Espíritu de Dios que mora en ti. Llevo apenas el primer versículo y ya Dios te está hablando a ti te dice yo te sostengo tú eres mi siervo, mi escogido mi alma está contenta contigo he puesto sobre ti mi espíritu y tú vas a traer justicia a las naciones justicia a las naciones y luego el 4 dice no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia o sea, ¿quién no se va a cansar? Yo, y yo, yo, yo no me voy a cansar hasta que traiga justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios trae sobre ti fuerzas. Y no te vas a cansar hasta que la justicia sea cumplida en tu casa, en tu trabajo. Y no es tu justicia, ¿eh? Es la justicia de Dios. Dice, y las costas esperarán su ley. Bueno, yo quiero irme a Puerto Vallarta, ¿verdad? Proclamar allá la ley de Dios, ¿verdad? ¿Quién quiere irse a Puerto Vallarta conmigo? Dice, hasta las costas, hasta las costas esperarán la ley de Dios. Dice, así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que los extiende, el, el, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Él te da aliento a ti y espíritu a los que por ella andan. Así dice el Señor, yo el Señor te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano. Dame tu mano. Dame tu mano ya Te sostendré con mi mano. O sea, si te quieres caer, no te puedes caer. Perdón que te sacuda, amor. A ver, mejor con Carlos, ven. Sí, si no se me descuachalanga y luego. Sí, o sea. No te puedes caer. A ver, trata de caerte. Bueno, pero no vais a tirar. ¿verdad? Que no soy Dios. ¿Pero me entiendes? O sea, Él te sostendrá. O sea, ¿te, ¿te quieres caer? No, no te puedes caer. Sí, espérate, espérate aquí, ¿eh? no, no te vayas, Espera. Dice, dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. No necesitas agacharte, hermano. <risa> Pero es una buena figura de Dios, Él es tan grande, su amor es tan ancho y... Qué cubre, <ríe> gracias, <ríe> me regalan tantita agua por favor, sol, <ríe> dice, Él te ha llamado en justicia, ¿en qué justicia? en la justicia de Jesús, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, ¿sabes que el pacto de Dios sobre México, sobre Guadalajara está porque tú has creído en Cristo Jesús? Dice, te pondré por pacto al pueblo. O sea, cuando el pueblo te ve a ti, ¿qué está viendo? El pacto de Dios. Donde tú sales, donde vas, en el hospital, en el negocio, en el allá con los abogados, en la fábrica. Donde tú vas, o sea, donde tú estés. El pacto de Dios está contigo y por lo tanto tú eres representante del pacto de Dios hacia la gente. No sé si alcances a entender esto, pero esta palabra profética está siendo hablada sobre Jesús, pero es de nosotros. Tenemos que andar como gente de pacto, como gente de pacto. ¿Sabes qué? Yo tengo un pacto con mi Dios y yo no me corrompo con el mundo, yo no me contamino con el mundo porque soy gente de pacto y yo entré en un pacto con mi Señor a través de la sangre de Cristo y yo soy representante, yo soy embajador de Cristo donde quiera que yo voy porque Él me ha puesto por pacto para mi pueblo. Tienes que ver tu vida de esa forma. Tú que eres siervo de Dios, tú que has creído en Dios, por eso empieza, he aquí mi siervo, por eso les pregunté, ¿ustedes son siervos de Dios? Porque ser siervo de Dios no quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé la gana, porque eres siervo, tienes un señor, ¿no?, O por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, medio, que no se asemeja mucho, pero por ejemplo las señoras que tienen la oportunidad de tener una señora que le ayude en su casa a hacer la limpieza y demás y todo. Señoras, ¿qué le dicen a esa señora? Quiero que me limpes aquí, quiero que me limpes así, quiero que aquí está esto, aquí me guardas esto, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando la señora hace lo que se le da la gana? Hasta el sábado trabaja, dicen. No, las señoras no son así, prefieren hablar primero, y prefieren conservarla. Somos siervos de Dios. Escúchame, yo no soy el único aquí siervo de Dios. ¿eh? Porque aquí soy el pastor. Yo no soy el único siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Porque todos hemos creído en Él y le hemos confesado como qué. Como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si tú le dices Señor, estás bajo una, un mandato de tu Señor... Entonces, cuando tú eres gente de pacto, tú no puedes andar nada más ahí haciendo lo que quieres, sino tienes que estar bajo las reglas de tu Señor, porque tú eres el representante de ese pacto delante de tu pueblo. Sabes que si cada uno de nosotros tomáramos eh, eh, eh, en plena conciencia de, de la decisión que nosotros hicimos al decirte Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, y, y esa parte de Señor, o sea, nos entrara y nos hiciera clic a cada uno de nosotros, sabes que las cosas allá afuera serían distintas porque ustedes serían distintos allá afuera, serían gente de pacto y hoy Dios te está retando a que seas gente de pacto allá afuera gente porque tú eres el que vas a traer dice adelante por luz de las naciones tú eres luz a las naciones tú eres luz allá afuera aquí todos brillamos bien bonito ¿O no? Miren, vueltense a ver. <coughs> vueltense a ver y di, mira, mira, fíjate, algunos, uno un poquito, un, luz un poquito más, este, morenita, pero, pero al fin y tanto luz. Entonces dice, te he puesto por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y con un propósito, que va junto con el propósito... De Isaías 61, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, el estar bajo el señorío de Jesús tiene un propósito. No es que Jesús te ponga el dedo como normalmente pensamos en un señor o en un rey opresor. Sino no, no, tiene un propósito que tú seas luz a las naciones y pacto para el pueblo, para que abras los ojos de los ciegos. ¿A qué se está refiriendo eso? A la ceguera espiritual que hay en la gente. Y Dios te ha mandado a que seas una persona de pacto, y que vayas y abras los ojos de la gente. No los que estamos aquí, eh. De esos me encargo yo de abrir los ojos. Para que abras los ojos de los ciegos. Los ciegos, los ciegos son los, aquellos que, que no han creído en Jesús, que no ven la salvación, que ven esto. Y más en este tiempo, escúchame, más en este tiempo donde, donde hay, no hay Dios, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. O sea, ese es el mensaje del mundo. ¿Sabes qué? Tú sé. Estaba yo viendo las noticias ahora que, que, que estos días que estuve encerrado, estaba yo viendo que hasta en Cuba ya, ya, ya, ya los homosexuales ya sacaron su desfile y todo y encabezado, creo que por una familiar de Castro. Y todos dicen, ah, salieron del closet, qué bueno, esos son los tiempos modernos. Y no. Dios te ha mandado a que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, ¿Cuál? ¿de qué cárcel? O sea, podemos tomarlo literalmente e ir, como lo hace un abogado, no sé, pero está hablando de los que tienen cárceles en sus vidas, que están atados con cerrojos de, de iniquidades, de pecado, y que no hayan cómo salir, y que caen en los círculos, y sabes que Dios te ha mandado a que abras esas cárceles a esos presos. Dice, y casas de prisión a los que moran en tinieblas. Oh, mira, sabes que yo creo que tú conoces a uno, dos o tres personas, o hasta diez personas que moran en casas de tinieblas. Y no quiere decir que estén endemoniados ni nada, sino que hay tanta cosa en su vida, traen arrastrando tantas cosas, que su casa es mejor, ni quieren llegar a su casa. ¿Sí o no? Mejor buscan por otro lado. Pero te, a ti te está mandando el Señor, dice, mi siervo, yo he puesto mi espíritu, te he escogido, estoy eh, eh, contento contigo. Te he puesto por pacto, para que los saques de esas casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ya, ya no es tiempo de estar sentados y escondidos en el closet es tiempo de levantarse en Dios y hacer esto ¿Sí? si a lo mejor no sabes mucha Biblia lee Isaías 42 del versículo 1 al versículo 9 ahí está el propósito y el destino de tu vida joven, ahí está el propósito y el destino de tu vida, para eso Dios te escogió, para eso Dios te llamó esa iglesia se llama Identidad y Destino Pues hoy estamos hablando de destino. ¿Cuál es tu destino en Dios? Este. Y estás plenamente capacitado porque estás bajo una autoridad, estás bajo un señorío, el Espíritu de Dios está en ti, por, ya con eso nos bastaría. Y aparte te dice, yo te he puesto por pacto para que hagas eso. ¿querías destino? alguien me preguntaba en días pasados es que, es que yo, yo quiero destino yo quiero, yo quiero propósito en mi vida aquí está el propósito en tu vida no es que a mí me hizo apóstol y a mí me hizo profeta está bien, esos son dones pero todos, a todos nos ha llamado a esto dice yo el Señor este es mi nombre y no a otro daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. ¿Sabes qué? Las formas que tú sabías, las formas que tú entendías de hacer iglesia, las formas que tú entendías de, de, de, de orar, de, de, de, de rendir culto, de, de cantar, de alabar, ¿sabes que Aquí ya se cumplieron las cosas primeras. Dios está trayendo grandes cosas y con esa palabra profética que estaba yo escuchando que me puso mi hijo, César, o sea, yo dije sí Dios, este es el tiempo de México Señor, este es mi tiempo, y sabes que tú tienes que agarrar esa promesa y decir, este es mi tiempo este es mi tiempo este es mi tiempo Señor, esta es mi década Señor, esta es la década de México, donde tú vas a levantar esta nación y a pesar de la porquería que está allá afuera, y a pesar de todo lo que escuchamos en los noticiarios, sabes qué Dios dice es el tiempo de México ahora, quién le vas a creer? ¿A López Dóriga? ¿O al Señor? Porque a veces le creemos más a López Dóriga, ¿eh? ¿Ya cómo se llama el de hechos? Este, ¿Javier a la torre? O al sea, o, o, o, o el, el del radio, ¿cómo se llama? Este, Pedro Ferriz de Cono. Ya vamos escuchando ahí. ¡ay! Y nos espeluznamos y oh, empezamos a... No, ¿sabes qué? Este es el tiempo de Dios. Dios me ha escogido. Yo soy gente de pacto. Él ha puesto el, el espíritu. ¿Sabes qué? Tienes que... La palabra tienes que hacer la tuya. Si no, ¿de qué sirve que estemos aquí? Mira, mejor vámonos, ¿no? Hay partido hoy, creo, ¿no? Creo que hoy ganan los Pumas, ¿no? <coughs> ¿A qué hora haces el partido? A las 12, ok. No se preocupen. Si no lo proyectamos aquí, no te preocupes. Pedimos los mariscos acá y todo y. Ya se armó. Si no, ¿para qué estamos aquí? A ver, ¿para qué vienes? A ver, yo les preguntaría a cada quien, o sea, quisiera poderles preguntar a cada quien y entrevistarlos aquí a todos, ¿para qué vienes aquí? ¿Para sentir bonito? Para, para tener una experiencia, para, para ver a la chica que me gusta, para ver al chico que me gusta. ¿Para qué vienes aquí? Venimos aquí a escuchar la palabra, a, a, a, a agarrarnos del Señor todos juntos como iglesia, pero ¿sabes que Tenemos un propósito que se sale de estas cuatro paredes y es eso. ¿Y sabes qué? Yo no iba a hablar de esto hoy. Y ya me estoy llevando todo el tiempo con esto. <coughs> Yo iba a hablar de Esther. De la reina Esther. Dice, las cosas primeras se cumplieron. ¿Cuántos pueden decir en su vida las cosas primeras se cumplieron? Eso. Implica demasiadas cosas, ¿eh? Implica decir que el sistema que yo conocía, el sistema que yo traía, como me enseñaron, como mis padres, como me educaron, y todas esas cosas que decimos, como yo aprendí, como creo que deben de ser, esas primeras cosas ya pasaron. Ahora vamos a unas cosas nuevas que dice el Señor, que aún antes de que salgan, yo las estoy revelando. Mira, cuando yo escuché el día de ayer, yo dije, Señor, tú estás hablando que grandes cosas van a venir y grandes cosas vas a hacer. Tú estás trayendo un gran avivamiento en nuestra nación. Señor, yo todavía no lo veo. Empiezo a ver cosas. ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a brotar. Y esta persona decía, yo, yo yo veo que en México empiezan a brotar en distintas partes y así como chispas empiezan a brotar. Y ¿sabes qué? Yo dije, nosotros somos una chispa de esas. Pues si no quieren, no. Yo soy una chispa de esas. eh O sea, ¿una chispa qué hace? ¡Psss! ¡Brinca! Brinquen, por favor. Exacto, Chispa. O sea, si me entiendes, las cosas primeras ya. Sabes que lo que ya pasó ya pasó. Como decía el profeta José José. <risa> ya lo pasado pasado. ¿Qué dice? A ver, usted se la sabe, vamos. <risa> tran tran tran qué bueno que se la saben, háganle caso al profeta José José, que por cierto es pariente nuestro, pero háganle caso al profeta José José, ya las cosas pasadas, ya se quedan, mira, si tú sigues en las cosas pasadas, perdóname que te lo diga, pero estás frito, porque no vas a poder accesar a las nuevas cosas mientras no dejes las cosas de allá atrás. Sabes que muchos de nosotros traemos todavía lazos que estamos amarrados allá atrás. Y no queremos soltar por gusto, por pena, porque a veces somos muy, ay, no es que me duele y cómo me gusta estar allá atrás con ese dolor que hace sentir vivo mi corazón, que me duele, ¿no? A veces somos masoquistas. ¿Eh? O víctimas. Pero he aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Fueron buenas? ¿Fueran malas? Mira, no me interesa. Ya olvidé. Ya olvidé. Vamos, no, es mi apuntador. <risa> <coughs> Señor te dice hoy yo anuncio cosas nuevas y tú sabes si agarras la bola o no tú sabes si te subes o no te subes pero el Señor te está diciendo yo te anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz yo las haré notorias y yo sé que viene un avivamiento muy fuerte Y yo quiero que tú declares, si tú eres siervo de Dios, tú declares el Espíritu de Dios está sobre mí. Es que tienes que declararlo, porque si no lo crees, pues mira, <coughs> si no crees eso, híjole, saca una cita por favor y lo platicamos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Escúchame bien, un avivamiento está viniendo de parte del Espíritu de Dios porque se están acercando los últimos tiempos. Y es necesario que la iglesia se avive. Ahora, ¿qué es avivar? ¿Qué es, avivar? Es, es, es como un fuego que donde tú le se está apagando y tú le metes leños? ¿Y qué pasa con esos leños? Se prenden con con las brasas que están ahí y se enciende el fuego. Eso es hacer avivado. Mira, si tú no sientes una pasión por salir allá por las almas, necesitas escudriñar tu vida. Si tú estás ahí en, en el mercado, ahí con la marchanta y demás y todo, y tú ves, y en el Espíritu Dios te muestra que tiene una necesidad esa persona, y tú no le hablas, híjole, uy, cuidado. Si tú estás con tus amigos o con tus amigas y ves que tienen una serie de problemas tremendos, y tú sabes que tú tienes la respuesta para sus vidas, pero por pena no abres tu boca, híjole, yo te invito a que revises tu vida. Porque si no, ¿de qué se trata hacer el cuerpo de Cristo? ¿De qué se trata venir a la iglesia? Mejor vayamos a ver cómo ganan los Pumas. Está bien, bueno, también pueden ganar las chivas, no lo sé. Pero fíjate bien, cuando un avivamiento viene, va a haber oposición. Va a haber oposición. ¿A qué me refiero con eso? ¿Te vas a bronquear con tu esposa, con tu esposo? ¿Te vas a bronquear con tus hijos? ¿A lo mejor las cosas en tu trabajo no van a ir bien? ¿Sí? Va a haber oposición. Va a haber gente que te diga, no, no, no, espérate eso, no, hombre. ¿Cómo crees? La iglesia ha sido constante y vamos caminando por aquí y así ha sido siempre y así será. ¿Sabes que hay muchos cristianos que así dicen? No, no me rompas las formas. Y sabes qué? Nosotros estamos para romper las formas. Dice, yo te anuncio cosas nuevas. ¿Qué quiere decir nuevo? Cambiada, reformada, transformada, cosas nuevas a tu vida. Cuando vino Jesús a tu vida, ¿no fue algo nuevo? Y entonces ahora, ¿por qué no puede ser algo nuevo? El Espíritu de Dios está sobre ti y va a haber resistencia. ¿Sabes qué? Pero el Señor te dice aquí, dice, yo te he tomado de la mano. ¿No, no, no lo leímos ahí? <coughs> dice, y yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. ¿Sabes qué? Lo que te está diciendo Dios es que tú vas a atravesar esos problemas porque el Espíritu de Dios está en ti. No es por otra cosa, no es por tu bonita cara es porque el Espíritu de Dios, ni tampoco es porque sepas mucho o no sepas nada, es porque el Espíritu de Dios está a ti, Él te tiene tomado de la mano y dice que Él te va a guardar. ¿Problemas van a haber? Sí. Y sería yo un mentiroso si te dijera, no, tú eres cristiano y no vas a tener problemas, perdóname, pero vas a tener hasta más. Porque ¿sabes qué? El diablo va a querer estarte atacando y atacando, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temerás, no temerás, no temerás. Entonces, ¿a qué le sacas? ¿Por qué tienes miedo de hablar la palabra de Dios? ¿Por qué tienes miedo de decir a tus amigos, ¿sabes qué? Yo he creído en Cristo. Es que son mis, mis cuates son mis amigas, ¿cómo crees? ¿me van a comer? Pues claro que sí, y... Lo que pasa es que estamos tan encerrados en el sistema del mundo que, que, que, que... Pero Dios te dice que tú pasarás en medio de las circunstancias, en medio de esos problemas, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti, tú eres el templo del Espíritu Santo y ¿sabes que Nada se puede resistir a la presencia de Dios. Mira, yo te voy a platicar algo que constantemente nos pasa a nosotros. Y no es porque nosotros seamos, ay, acá los muy ultra espirituales. Pero cuando llegamos a un restaurante, se llena el restaurante. Llegamos, está dos, tres personas y llegamos nosotros y de repente ya estamos comiendo. y Hasta están corriendo los del restaurante. Porque no se dan abasto. Porque tú eres gente de pacto, nosotros somos gente de pacto. Y cuando llegas y llevas la presencia de Dios, llevas la bendición de Dios, aunque los que están a tu alrededor ni sepan ni qué rollo. A lo mejor iban a caer mal los camarones al lado de la persona. Y porque tú estás ahí, ya no le cayeron mal. Porque tú agarraste y dijiste, Señor, bendice estos alimentos y bendice las manos que los prepararon. Y si él estaba podrido él y el camarón, pues se pone bueno un camarón. Amén. Y conste que no me gusta, eh, pero... O sea, y no es que entres al restaurante y digan, ¡Ay, oh, aquí ya llegó la bendición de Dios! No, es que tú llevas la presencia de Dios. Tienes que estar consciente de que donde quiera que tú estás, tú eres portador de la presencia de Dios. El arca está en ti, la presencia de Dios está en ti. ¿Sabes qué? ¿Y sabes por qué vas a tener broncas? ¿Sabes por qué vas a tener problemas? ¿Sabes por qué vas a tener confrontamientos? ¿Sabes por qué te van a decir tus amigos? ¡Ah, pues no, que muy cristiano! A ver, ¿y tú qué? ¿Quién sabe qué? No... Porque el diablo, el diablo tiene miedo de que tú te des cuenta de esta palabra de Dios, que tú eres siervo de Dios, que el arca está en ti, que la presencia, el espíritu está en ti y que tienes un propósito y ese propósito es ¿cuál? Abrir los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El diablo, escúchame, te tiene miedo y está tratando de asustarte. Porque Él sabe y Él cree fervientemente, cree, créeme que si en algo tiene fe el diablo es en esto. Cree que viene un avivamiento para esta nación. Cree que viene un avivamiento para tu vida. Y un avivamiento es estar lleno de Dios, ansiando las cosas de Dios, más que las cosas del mundo. No te digo que dejes de hacer las cosas del mundo, pero tu corazón y todo tu ser está de tal forma lleno que deseas. El alimento espiritual, dice, como un bebé desea la leche. A las mamás que acaban de tener bebés, ¿a poco no? ¿Qué pasa con sus hijos? ¡Ah! Quieren la leche. Y si no le das la leche, ¿qué pasa? Pegan unos berridos tremendos. Así deberías de estar tú, pidiendo. Ansiando la palabra. Ansiando estar en la presencia de Dios. Ansiando cumplir el propósito al cual Dios te está llamando. Pero el Dios lo sabe y cree que viene un avivamiento. Él cree, ¿sabes qué? Él cree más que tú y yo. Y por eso está 24-7 trabajando en contra tuya. Y tú, sentado en la luz, sin hacer nada. Escúchame, Dios está trayendo nuevos tiempos. Dice, las cosas primeras Ya se cumplieron, yo te anuncio cosas nuevas. ¿Y sabes cuál es una de esas cosas nuevas? Y es algo que determina cómo somos nosotros en esta iglesia, que cada casa representada aquí va a ser como en los tiempos de Moisés. ¿Cómo era en los tiempos de Moisés? Escúchame, ¿cuántas cabezas hay aquí de casa? A ver, pónganse de pie todas las cabezas de casa. <coughs> Aún si eres mujer sola, ponte... Y si no vinieron sus esposos, pues pónganse de pie también. ¿sí? Vean cuántas casas representadas hay aquí. ¿eh? Veanse cuántas casas. Ponte de pie, Richard, ponte. pero Tú vas a representar ahora tu casa. ¿eh? <coughs> Perdón, Charlie, pero ahora le toca a él. <risa> casa, ahí está, también atrás. Casas representadas. ¿Sí? Vean cuántas casas representadas hay aquí ¿Sabes qué? Dios está trayendo escúchenme bien eh, Los que están parados, bueno y todos los demás también Pero escúchenme bien, Dios está trayendo un avivamiento A esta nación para que sea como en los tiempos de Moisés ¿Y sabes cómo eran los tiempos de Moisés? Cada representante de su casa Salía de su tienda Y se ponía a orar Y recibir la presencia de Dios Bajo las alas Esos son los tiempos que Dios está trayendo Pero tú debes de meterte en la presencia de Dios Tú debes de meterte bajo esa cobertura bajo ese manto, bajo el Espíritu de Dios para que ese avivamiento venga a tu casa primero y entonces estos son los tiempos de Moisés alguien decía, es que estos son los tiempos de José yo creo que estos son los tiempos de Moisés porque sabes que Dios está levantando a cada cabeza de casa para que sea un rey y un sacerdote ahora lo crees tú, pueden sentarse gracias Escúcheme bien, yo iba a hablar de Esther y ahorita que estaba yo allá adentro el, el Señor me dio esto ahí estaba yo orando allá adentro y sabes que de repente abrí mi Biblia y empecé a leer esto y dije, Dios yo iba a hablar de Esther, Señor y no era una predicación para mujeres era una predicación para hombres Pero ¿sabes qué? Dios te quiere hablar hoy y decirte cosas nuevas. Estoy trayendo, yo te anuncio cosas nuevas. Y si tú no te subes, lo vas a ver pasar. Y no va a pasar nada en tu vida, ¿eh? Desgraciadamente. Vas a seguir tranquilo, vas a seguir normal, vas a tener tu tregua con el diablo, ¿sabes qué diablo? Yo Vamos a hacer un acuerdo, yo no paso esta raya para acá y tú no pasas esta raya, órale pues, y ahí te va a ir bien. Pero ¿sabes qué? Esta iglesia ha sido llamada a, a, a pasar las líneas marcadas por el diablo. Porque Él no determina nuestras líneas. Nuestro Dios es el que marca nuestros límites. Y Dios te dice, en mí no hay límites. Así que los límites que ha puesto el diablo, no les tengas miedo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Escúchame, no tengas miedo, este es un llamado a que no tengas miedo. Mi siervo, yo te voy a sostener, mi escogido. En el alma del Señor estás, tú eres su contentamiento. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que con tu vida tú agradas a Dios, que lo haces tenerlo contento? ¿Pero qué onda con tu vida? ¿De veras tu vida agrada a Dios? ¿O no? Hay tres cosas que quería compartir de acerca de Esther, pero yo creo que Dios nos está retando y quiero que te lleves hoy esta, esta, esta, este, este flashazo como en los tiempos de Moisés todo el pueblo salía en la mañana y las cabezas de casa veían hacia el tabernáculo donde estaba el arca del pacto y, y, y, y la bajaba la presencia de Dios y todos oraban y se llenaban de esa presencia sabes que esa presencia que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo sobre el arca, esa es la presencia que mora ahora en ti y tú la llevas a donde tú vas pueblo de pacto escúchame escúchame joven escúchame señorita, escúchame hombre mujer ya no son tiempos de estar jugando a la iglesita y al cristianito Ya no son tiempos, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Porque nuestro enemigo, el diablo, está, está viendo cómo está nuestra vida. Y si tú dices, sí soy cristiano, pero ando con cosas del mundo, te estás poniendo así de pechito para que el diablo te dé con todo. Y luego vienes acá y Dios, Ay, Dios, ¿por qué nos pasa esto? Es que no entiendo y demás. Pues es que... Ve tu vida. Y perdóname que hoy no te hable así ligerito y, y qué bonito y, y las flores y, y viene danzando y no, no, Porque es tiempo, es tiempo de dejar, escúchame bien, y perdona que se escuche así, pero lo voy a decir así, es tiempo de dejar la mediocridad. O le entras o no le entras. Porque si te quedas en medio, la palabra dice que él vomita. ¿A quién? A los tibios. ¿Sabes qué? ¿Qué crees tú? ¿Eres siervo de veras de Dios? No es que yo no he recibido un llamado, perdóname. Pero al momento de haber confesado a Jesús, ha recibido un llamado, Mateo 28, ahí lo puedes leer. Ir y predicar a las naciones. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías 42? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Mira, joven señorita, yo no, hoy en día tus amigos, tus amigas. ¿Cómo están tus amigos? Bien, gracias. Pero a poco no escuchas cosas de ellas, o sea, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo están tus amigos? Escuchas muchas cosas y te enganchas con ellos o tú agarras y dices, yo conozco de Dios. ¿Sabes qué? Ayer me impresionó grandemente mi hijo Josué. Estaba, yo no había salido, estaba yo ahí en la cama y demás y todo, y llegó, ellos no estaban, se habían venido aquí a verlo lo de... Y llega Josué y me dice, oye papá, ¿te puedo pedir un favor? Le digo, sí, hijo, ¿quieres salir a jugar? No, quiero que me ayudes a orar. Entonces yo estaba acostado así todo noqueado, todo así... Y vos uh, que me levanto a veces, hijo, ¿qué, qué, ¿qué eres, no? Es que, ¿sabes qué? Mi amiguito Joshua, ah, le digo, tu, tu tocayo, dice, sí. Le acaban de detectar diabetes. Y tiene, ¿cuántos años tiene ese niño? Diez años. Y, y yo me sentía todo así, le dije, claro que sí, hijo, nada más siéntate allá y no te me acerques, pero vamos a orar, claro que sí. Escúchame, si un niño de 11 años puede tener esa sensibilidad, ¿por qué, por qué, por qué tú no puedes tener esa sensibilidad del Espíritu para ver a tu prójimo y ver que están metidos en casas de tinieblas? Y ves a tus cuates que están tomando y están diciendo malas palabras y están diciendo un montón de cosas y tú tienes la verdad y no haces nada. Y Dios te ha llamado a sacarlos de esas casas de las tinieblas. Y sabes qué, yo no quiero que se diga sobre mi cabeza, su sangre sobre mi cabeza. La palabra dice, oh, que la sangre va a clamar. Y tú tienes personas que conoces, que sabes que necesitan, que sabes, que sabes, que sabes que necesitan de Dios. Y no les hablas de Dios porque te da pena. Y ¿sabes lo que dice el Señor? Si tú no me confiesas delante de los hombres, yo no te voy a confesar delante de mi Padre. ¿Sabes qué? Yo quiero confesarte delante de los hombres para que tú confieses mi nombre delante del Padre. Porque para eso me has llamado, para sacarlos. Señores, señoras, señoritas, jóvenes, entendamos el propósito cuando decimos, soy siervo de Dios. Eso no nada más es para mi vida, es para cada uno de los que hemos creído en Cristo. Escúchame bien, yo quisiera transmitir esa pasión a tu vida pero yo no puedo hacerlo, el Espíritu de Dios puede hacerlo, y ¿sabes qué? si tú no tienes esa pasión en tu vida, ¿sabes qué? Yo, yo te invito a que te pongas de pie porque el Espíritu Santo quiere poner en ti el querer y el hacer, hoy lo habló y lo dijo, ¿sabes qué? yo soy el que pongo el querer y el hacer ¿sabes qué? si tú quieres ser radical, si tú quieres cambiar tu vida hoy, si ya no quieres ser ese mediocre cristiano sentado, recibiendo, engordando la palabra y saturándote de la palabra sin sacar allá nada, no siendo luz allá, sino quieres un cambio en tu vida, las cosas primeras ya pasaron, entiéndelo, ahora es un tiempo distinto, ahora es tiempo que te levantes en el poder del Espíritu, en la unción del Espíritu, para anunciar buenas nuevas a los oprimidos, para romper prisiones de maldad, casas de maldad, casas de tinieblas, que tú entres a una casa, y los demonios salgan por todas las ventanas y puertas corriendo, porque tú llevas la luz de Cristo, pero sabes que requiere someterse al señorío, de Jesús. Y sabes que yo lo quiero. Alguien me decía en esta semana, hay un precio a pagar. Sí, hay un precio a pagar y sabes que si Jesús estuvo dispuesto a pagar con su vida, con su sangre, con su carne ese precio por mí, o oh, qué qué costo más alto puede haber que eso? Yo no tengo un costo más alto, yo pago el precio. ¿Y van a hablar de mí? ¡Claro que van a hablar de mí! Van a decir, ¡ay, mira, este ya se hizo fanático! ¡Ya se hizo aleluya! Pues mira, dime cómo quieres, pero ¿sabes que Tú necesitas a Jesús. Mira, yo lo quiero para mí. Mira, es, esto, esto, es, esto, es, esto es palabra fresca del Señor. Yo voy a hablar de Esther. Pero el Espíritu de Dios quiere retarte a ti y decirte, ¿sabes qué? Ya no es tiempo de estarle jugando. Es tiempo de compromiso con tus Señor, No conmigo, eh, no con esta iglesia. Es un compromiso con el Señor. De decir, Señor, donde quiera que yo vaya, yo soy pueblo de pacto. Donde quiera que yo vaya, yo llevo tu espíritu. Para cumplir el propósito al cual me has llamado, Señor. Y el propósito de esta iglesia es, es precisamente este. ser luz en medio de las tinieblas. Sino ¿para qué estamos aquí? Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que tú traigas a nosotros, Señor, esta revelación que somos pueblo de pacto, y un pacto que hemos entrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no, no, no, no con nadie de autoridad aquí en el mundo, sino con el Rey de Reyes y Señor de señores. Tiempos difíciles requieren decisiones, difíciles. Pero en ti, Señor, mi decisión es fácil, porque tú dices, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Señor, hoy entendemos que tú requieres de valientes, de valientes radicales que dicen yo si sí quiero Señor y yo quiero ser esa luz en medio de las tinieblas Señor yo quiero resplandecer con tu luz Señor si tú lo quieres empieza a decirlo ahí en tu lugar esto es personal, es tu y Dios Empieza a hacer un compromiso con el Señor y a decir, Señor, es tiempo, Señor, es el tiempo, es mi tiempo, Señor. Anúnciame las cosas nuevas, Señor. Muéstrame aún antes que sean las cosas nuevas, Señor. Y Padre, yo agarro, Señor, yo agarro esa, pro, esa, esa palabra profética para México, Señor, para mi vida, que esta década es la década de, de México, Señor, es la década de nuestra nación, es la década, Señor, en la cual tú vas a mostrar tu gloria y tu poder y tu amor y tu grande misericordia para mi nación, Señor, y grandes cosas vamos a ver, grandes cosas voy a ver, Señor, con estos ojos, grandes cosas voy a escuchar, Señor, porque este es el tiempo, es mi tiempo, Señor, y tú me has llamado, Señor, tú me has escogido, Tu siervo soy Señor y oh Padre yo quiero cumplir ese propósito Señor, yo quiero cumplir ese propósito Padre, yo lo quiero cumplir Señor, díselo ahí al Señor. ¿Sabes qué, Conrado? El Señor te va a tomar es que te hayas puesto de pie. Sí. Y si nada más de toda esta congregación te toma a ti, gloria a Dios. Porque tú has tomado una decisión. Y has dicho, yo quiero. Y el Señor va a empezar a transformar tu vida de una forma como nunca. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,